Diario del futuro Surfeando las olas expansivas del fin del periodismo Hasta las 2 Por National Rock Un, uh, dos, uno... Una de la mañana en punto en todo el territorio qué de la vida. República Argentina. No puedo creer con quién, qué clase de gente celebran cualquier cosa. Ustedes, Pero eh? a y faltaban cuatro segundos y dije, vamos a no, esperar. Una cosa es la década ganada, otra no no cosa es no la saber la... disfrutar la vida. No una de puedo, la mañana en no punto en todo el territorio de la no, República Argentina 15 segundos. y otros adyacentes como la República Separatista de San Luis. Eh, ¿Y la base Marambio? Y la base Marambio creo que también, ¿no? Sí, y ese fue, fue el primer chiste de Marambio del programa no, Vamos todavía por el segundo en el próximo <risa> Vamos por todo eh, Sigue, llegando, sigue llegando mensajes ¿A dónde? ¿A dónde llegan? Eh, decilo, no, decilo, decilo, decilo Arroba no sé No, qué. no, ha hashtag No me sale Qué cosa esta generación eh, Al ah, hashtag diario del futuro eh, Nuestro colega y compañero en esta radio Iván Jagorsky o como se pronuncie Eh, festeja el tema de sumo que acabamos de pasar y pone canto solo en mi casa. Soltá el brillo, suelta la belleza de tu pelo con Bela y también nos dice que le pareció un poco le... fuerte Así el Batinoticiero. Que... Ah, le pareció fuerte un poquito. Se ve que no está acostumbrado a escucharlo. <risa> no, no se Porque escucha, doy, pues ¿no? <risa> pues un besito, loco. Acá están diciendo que apuremos la nota, Coqui. En un Paciencia, falta Purfaro y ahí vamos con Coqui. Dice, También acá nos escuchan desde Brasil. Ana Paula Méndez. Ajá. Todos los días dice, bueno, le mandamos un saludo muy grande. Qué bueno saberlo. Hay, bueno, hay más gente celebrando el bate informativo. Richard Touchfaith, se pagará menos aumento. Esos son los, los nombres de los que nos mandan mail. Les agradecemos eh, que se tomen el trabajo También acá dicen, volver a escuchar Turf después de más de una década. Bueno, esa es otra de, la, otra de las cosas de la década ganada. <risas> ¿Vos decís? Eh, iba a hacer un chiste y me lo olvidé Así que pasemos directo a la columna de Nicolás Furfaro quiero ¿Con a... qué nos vas a deleitar hoy? Voy a deleitar con, un, con una desmentida A la no. producción de Diario del Futuro ¿Cómo? Ya, ya, vos poniéndote de culo a la producción Diario así te va es a ir que Ponen en el Twitter trenes al estado Y ojalá me trenes al estado Porque no es trenes al estado Así que quiero que arreglen ese tweet por favor Y sin, sin ningún tipo de agravio hacia mi persona Lo voy a agradecer Yo solo, mucho. Yo solo digo sonaste, por favor, Son, eso no se hace. La estoy buscando, ¿no? Sí. cambien el tweet Punto. El resto lo dejo en sus manos. poner. Contanos de qué se trata entonces el anuncio que va a ser el día de hoy, en las próximas horas, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Ramos. Lo que pasó es que ya en el día de ayer, día martes, El ministro Florencio Randazzo, el ministro de Interior y Transporte, recordemos cuando pasó todo sí. este ámbito de, de las líneas de debido a las líneas de Randazzo, y firma una resolución para que los trenes San Martín, Belgrano Sur y Roca pasen de las manos del UOFE, que era la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia, una ciudad mixta de metrovías y ferrovías, a la Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFSE y la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado. Estas son ¿Qué dos, significa eso? más allá de los números claro, y las Son dos sociedades estatales creadas en 2008 por la Ley de reorden, eh, Reordenamiento Ferroviario. Pero ¿cuál es la cuestión? La operación a través de Rogofe eran las dos empresas privadas, Rollo y Romero, actuando... ...a orden y cuenta del Estado. O sea, el Estado pagaba los sueldos y ellos llevaban adelante la operación de todo el sistema. ¿Qué cambia acá? El nuevo modelo contempla que el Estado se va a hacer cargo de las decisiones... ...pero va a convivir con un operador privado. No pasa a los trenes, al no hay una Estado estatización y no es una estatización. Trenes, bien. Si bien puede ser un paso adelante, puede ser una avanzada hacia una futura reestatización... ...en caso de que exista la decisión política... Porque esto no, no pasa, obviamente, por una decisión del Ministerio, sino que tiene que ser una decisión política más fuerte. Y a través de esta convivencia, a través de esta, de esta nueva cuestión, la confianza, lo que quieren en el Ministerio de Interior y Transporte, es que se por, se pueda agilizar la gestión, centralizar las decisiones y evitar una burocracia en un momento de reconversión del sistema ferroviario, es lo, es lo, lo que dicen. ¿Cuál es la cuestión? Había muchas obras, muchas, muchas cuestiones que podían beneficiar el normal desarrollo del sistema ferroviario y que se estaban parando, obviamente, por internas, por gente que quedaba de operaciones más antiguas, como todos sabemos, Buro cosas que gracia. pasan en el estado, Buro claro, en ese mismo lugar. Si uno se pone a ver lo que pasó en los últimos meses, se nota que Se estaba preparando un poco el terreno para esto porque en los últimos meses Randazzo nombra a personas de su confianza ahí adentro. Por un lado eh, Alejandro Croucher como presidente de Sofse, que es un ingeniero ferroviario que va a ocupar un lugar que antes está ocupado por gente más cercana a la fraternidad. Que obviamente con toda esta cuestión de, de los paros y toda una cuestión política que ya conocemos un poco más profunda... Complicaba el funcionamiento. Supuestamente, Croucher lo que habrán puesto. Quiero hacer un segundo silencio. No, no, de vos, sí, vos, sí, vos sí. Croucher. Chicos, chicos, por no es favor, que... esto, estamos al aire. favor, comportate... ...Randazo anunciará que los trenes pasarán a la órbita del anillo de carne del pibe que habla de números en Diario del Futuro. Espero que traiga vaselina porque nunca me lo hicieron por ahora. Eh, ¿De bueno, qué estabas hablando? Sí, digo? sigamos eh, con Roger, por favor. No, estamos hablando que en los últimos meses si sí, vemos, nombró al frente de SoftSe, sí, sí, Alejandro Croucher, un ingeniero ferroviario, y a, al frente de Adif, eh, S.E., es como se dice Adif así la, Sí, pero va separado, no, no tengo muy claro cómo es el nombre, pero digamos Adif, S.E., eh, Ariel Franetovich. Más sí, allá de... Gente de confianza de randazo, que, sea, no tenemos que una, va a quedar a cargo, son, digamos, claro. de... Del, de, de, de, llevar a, de, de manejar Estas líneas de tren En lo que podría ser Empezar en prolijar las cosas Para un futuro avance Estatizador o no es, es, es Para idea, resumir es, es poder aumentar el, La injerencia del Estado En el funcionamiento Porque antes el Estado era Como lo dijimos mil veces acá Era un Estado bobo Que ponía la guita Para que Roger Romero país. Hicieran lo que se les cantara Al sí. orto Básicamente sí. Ahora van a seguir metidos en esto, siguen metidos en el negocio, siguen van a seguir haciendo negocio con esta historieta de actuar con, jun, junto al Estado, por orden y cuenta del Estado, todo pero, lo, lo que ya pero, sabemos, eso lo importante. Pero, pero se podría aumentar el, el poder de fuego, por decirlo de alguna manera y sentar presente y sentar presente de que el Estado puede, están limpiando un poco, están li lugar, limpiando claro. un poco la cancha, era una estructura muy burocratizada, con un montón de aristas, con un montón de sectores que no estaban muy interesados en que funcionara bien, están desmalezando un poco, cosa de que si se decidiera avanzar, ese avance se pudiese hacer, se pueda hacer sin grandes problemas y sin grandes resistencias internas, ¿no? Claro, para claro. hacer una lectura apurada. Claro, por un lado, como decíamos, también es una experiencia para ver cómo funciona esta cosa, porque hasta ahora se estaba poniendo la plata nada más y estaba viendo cómo funciona. Hay que ver si es otra decepción más de lo que son toda la sucesión de decepciones en el sistema ferroviario y en la política de transporte del kirchnerismo o si es un comienzo de algo diferente de cara, obviamente, a las elecciones y también a 2015, porque no hay que olvidar que lo que es el sistema ferroviario... Seguramente tuvo un impacto sobre el votante que todos los días utilizamos. Hoy leí un sistema. dato que obviamente hay que agarrarlo con pinzas porque no son lineales las relaciones, pero en todos aquellos partidos del conurbano donde hay estaciones del Sarmiento, perdieron. perdieron frente para la victoria. Y en las 2011 paso. habían ganado todas excepto Caballito. Bien, bueno. Con lo cual, es un detalle. Es, es, es un, es un, es un dato detalle. Que no... Más allá, no, no es un dato lineal, pero que sirve para aportar al debate de qué fue lo que pasó en las pasos vamos a redondear este bloque con el chivo habitual de cada día del Festipulenta, como ya sabrán si son oyentes ah, ¿sí? de este programa, el 30 y 31 de agosto, estos viernes y sábado en dos semanas en menos de dos semanas, en diez días se va a estar llevando a cabo la edición número 18 de este festival de música independiente de música underground de rock en el Zaguán Moreno 2320 van a tocar un montón de bandas entre las cuales se destaca esta que es una de mis favoritas estamos hablando de Olfa Meocorde que en esta ocasión, ahora, los escuchamos haciendo la fiesta. Amigos rosarinos, aguanten, ya viene Coqui de Bernardi. Vamos.